Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En las últimas horas he notado la tristeza, el confinamiento y el encierro están haciendo daño, están desgastando a la gente. Nosotros eh, queremos contribuir a este destierro de la vida normal, haciéndolo ...que en las siguientes horas sabemos hacer... ...evasión, evasión y victoria. El 99% de las personas están luchando bien... ...nos ha tocado vivir cosas que jamás pensaríamos... ...digamos las cosas en después... En ...dejemos a paso a la luz... El ...que tanto le está costando abrirse... ...paso, no sé cómo, pero ganaremos. Hace unas horas uno de los hombres de ciencia que más sabe... ...Javier Urra, el primer defensor del menor... ...nos entregaba una serie de pautas... ...de cómo comportarse... ...en estas situaciones... ...hablaba de la higiene, ...todo el mundo decía... ...todo el mundo está igual que nosotros... ...tenemos que estar... ...bien informados... ...pero por fuentes fiables... ...tenemos que establecer... ...rutinas diarias... ...vestirnos... ...como si fuéramos a salir... ...mantener... ...un buen aspecto físico... ...dar... ...lo mejor... ...de nosotros... ...buscar... ...momentos de intimidad... darse tiempo... Para nosotros mismos, mantener la mente activa, mantener el contacto, evadir los conflictos, no es el momento de discutir, decía, y de tener sentido del humor. Hay que tener sentido del humor ante la adversidad. Nosotros estamos aquí, queremos dar lo que tenemos Y lo que tenemos es una admiración enorme por todos Nuestra verdad es que sois unos héroes, todos lo sois Y todos os merecéis que esto pase cuando antes y ser felices Nos lo dice esta canción de Mago de Oz, que son nuestros oyentes, nuestros seguidores y nosotros de ellos Una canción que hemos elegido Para esta noche y que queremos dedicar a todos vosotros. Y verás que tú puedes volar. Ojalá pronto recordemos todo esto como una maldita pesadilla. Esto es en La Rosa de los Vientos. Saludos en de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado, al frente de la parte técnica Silvia Casasola, en dirección Javier Sevillano en redacción y producción desde ahora. Y hasta las 4. hoy te mereces ser feliz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. programación especial hoy vamos a estar desde ahora mismo desde las 12 y vamos a estar hasta las 4 de la mañana y una etiqueta almohadillas rosavientos almohadillas rosavientos y nuestro objetivo uno lo tenemos más claro que nunca no escucharéis aquí otra realidad lo vamos a intentar nuestra exclusiva eres tú La historia está llena de agujeros, de cosas que no se saben. Quizá esas piezas que faltan tienen que ver con continentes en desaparecidos y hundidos. Hoy noticias nuevas sobre la Atlántida. Pero la Atlántida es solo una. Hay que hablar de otros continentes hundidos. Lo vamos a hacer en el círculo secreto con Giuseppe Quijarro, Atlántida Mulemuria. Y vamos a tener el mundo bizarro, nos vamos en lejos, nos vamos hasta México... ...a un lugar especial, a una tierra que tiene algo llamativo... ...algo llamativo porque parece atraer a los meteoritos y a diferentes enigmas... ...es la zona del silencio, es México. Y vamos a tener también a Eureka Comado Martínez... ...vamos a hablar con ella de pensamiento positivo, de esperanza, de la vida, la ciencia, lo que sabe la ciencia... ...sobre la esperanza... ...y Callejón con José Manuel Esquivano... ...vamos a hablar de cine... ...de lo que tenemos que hablar de cine con él... ...de películas que han contado... ...la vida en las residencias... ...de la tercera edad... en ...películas que llenan de esperanzas... ...películas como Cojún, por ejemplo... ...es una de las películas que vamos a hablar con él... ...con José Manuel Esquivano... ...en su Callejón... ...y el mundo de Orwell y los robots en la cara B... ¿eh? Vamos a hablar esta noche sobre Orwell y vamos a hablar también con Fernando Rueda en materia reservada con una de las polémicas en de la semana, la Casa Real, nuevamente polémica y tiene que ver con el espionaje y el espionaje sabe mucho sobre eso. Hola, buenas noches. El rey Juan Carlos, al que tanto admiró el mundo por haber traído la democracia a España, está poniendo en riesgo la monarquía con su comportamiento personal. Los líos monetarios y de faldas han sido continuos en su mandato. Para taparlos, ha contado siempre con el apoyo del servicio secreto. Corina, Bárbara Rey, Urdangarín y otros generaron graves problemas institucionales, pero el CSID primero y el CNI después le ayudaron. En un rato, toda la historia. Lo dicho, insistimos, hoy programación especial va a estar La Rosa de los Vientos hasta las 4 desde ahora. Desde las 12 hasta las 4 y, por supuesto, también esta noche, cómo no, personaje oculto. Las eh, primeras pistas eh, que nos presenta Silvia Casasola. Pistas eh, que nos dicen... Pistas que nos dicen que ahora iré con ellas, pero permíteme que mande mi cariño, mi cariño más sincero, mi cariño más interno, más de verdad a toda la gente que ha perdido a familiares, a toda la gente que tiene familiares que están pachuchos y, y que bueno, que, que estamos todos eh, padeciendo todo esto, pero que, que vamos a, a intentar eh, sacar el poquito positivo que se puede hacer o el mucho positivo que se puede hacer. Y ya que tú has eh, hecho ese guiño a nuestros amigos de, de Mago de Oz, yo cuando acabe esto que los vamos a escuchar otra vez ahora ¿eh? yo cuando acabe esto me voy a ir con la gente que quiera con la gente que quiere con, con, con todas mi, mi, mis más ganas de pasarlo bien a, poner, a ponerme en pie alzar el puño e ir a la fiesta pagana porque eso es lo que quiero hacer una fiesta pagana cuando acabe todo esto y pasárnoslo todos fenomenal que cada uno se tome lo que quiera que disfrute tremendamente Y ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos a actores que han protagonizado películas apocalípticas. Y la primera pista que os doy a todos los oyentes, que no sé por qué, pero tengo la intuición de que estáis en casa, que muchos de vosotros nos estáis escuchando. Así que la primera pista es para que iráis, para que vayáis dilucidando quién puede ser este, este personaje oculto. Tuvo una infancia, esa es la pista, tuvo una infancia bastante complicada, incluso tuvo problemas para hablar. ¿Quién puede ser de estos tres actores? Brad Pitt, que protagonizó Guerra Mundial Z, Bruce Willis, que protagonizó Armageddon, O Tom Chris, que protagonizó la Guerra de los Mundos. Ya sabéis que podéis escribir tanto en Twitter como en el correo. En Twitter es arroba rosavientos y en el correo es rosa.vientos@ondacero.es. arroba onda cero es. Participar y entre todos los que acertéis uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Besitos grandes y esperamos que os guste mucho el programa de hoy. Un programa que empezamos con esta canción La canción de Bajo de Dios, Una canción que es importante Tenéis que meteros en la cabeza de Esta canción, es nuestro deseo Es lo que queremos Que todo el mundo lo sea Que sea feliz Porque nos lo merecemos Todos lo merecemos la el corazón A Al miedo escúpelo. Y si crees que en el olvidó se anestesia, un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad, deja entrar en tu alma una risa que avente las dudas y alivie tu mal, que la pena se muera de risa, cuando un sueño muere es porque es ha hecho real, viverás que Y que todo lo consigues, liberas del Hoy La una, las 12 y 14 minutos y comenzamos. En onda cero, la rosa de los vientos. See trees y escuchar esta música que escuchamos ahora cobra un doble sentido nos sirve para introducir I el siguiente tema y nos sirve también para decir que tú y yo todos somos I maravillosos to así I and white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Tenemos eh, colores en distintos, ideologías en distintas, eh, géneros en distintos, nacionalidades en distintas, eh, clases distintas, eh, pero el mundo está hecho de gente maravillosa. Y no, no es eh, casualidad eh, que escuchemos esta canción, que escuchemos eh, gente maravillosa de Luis Astro.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 Mozaur.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 tema. Escucha, escucha uno de los sonidos en, de nuestra vida. Han pasado 40 años, 40 años de el fallecimiento de la muerte de un hombre querido, admirado un hombre que presentaba esta serie, el hombre y la tirana.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 ...ha dado lugar a nuestra especie... ...después de pues que la vida se remonta... ...a cuatro mil millones de años de evolución sobre la Tierra... ...el Homo sapiens... ...sapiens aparece pues hace aproximadamente... ...unos trescientos mil años...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 Atención a la siguiente hora del programa, la tendremos justo después en de las noticias. En vamos a hablaros, entre otras cosas, en de la polémica de la semana relacionada con la Casa Real. En la vinculación que existe, y ha sido muy importante en 40 años, entre el servicio secreto del espionaje y la Casa Real. Y también vamos a hablar, con Josep Gijarro en el círculo secreto, de continentes hundidos. O sea, continentes que se encuentran bajo el mar. La Atlántida es el más conocido de todos ellos, ¿eh? pero también está Lemuria, Moor, etcétera, etcétera. En la Rosa de los Betos, en la sintonía de Onda Cero Radio, un programa que hoy tiene horario especial, es que ha empezado a las 12, que va a estar hasta las 4. en la sintonía de Onda Cero escuchamos ahora la información, las noticias en la actualidad y después ahí continuamos, tenemos en la segunda hora el programa, repetimos insistimos, materia reservada y círculo secreto. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero. Onda 0 la una y seis minutos. Hemos estado con la voz y con la hija de Rodríguez de la Fuente... Muchos comentarios hoy con Almadilla Rosavientos en Twitter. Con Almadilla Rosavientos, Cristóbal nos dice algo que comparten seguramente muchas personas. Dice, no recuerdo la voz de ningún maestro de escuela que me diera clases, pero sí la suya, la de Rodríguez de la Fuente. ¿Por qué será? Se pregunta. Porque era un gran comunicador, porque llegaba al corazón con sus palabras y con... Su sentimiento. Habló de contaminación, de cambio climático, de la lucha por el medio ambiente. Habló de cosas que ahora, ahora empiezan a ser importantes. 40 años después de que las dijera él. Insistimos en esta hora de programa, materia reservada. Y vamos a tener también círculo secreto y, por supuesto, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas eh, nuevas? ¿Pistas que nos dicen? Pues pistas que este las digo ahora mismo, pero yo quiero eh, dar las gracias porque estamos ahora mismo en un estudio más limpio que la patena, ¿eh? desinfectado sí, pero a mí me pica un poquito la... la, la garganta. La, la garganta sí. Claro, pero porque le han hecho un desinfectante tan, limpio, tan estupendo. Ozono, ¿no? Claro, claro, claro. No sabía yo que el ozono era para esto. Claro, bueno, todo sí, todo claro, no. en las piscinas el, el ozono, Claro bueno, estamos aquí vamos. y con, no solo hace agujeros ¿eh? es algo más? sí, sí, sí, limpia totalmente con lo cual estamos vamos, que, que podemos estar andando y, y, y radiamos ya de brillo de, de lo limpio que está todo bueno, recordamos a nuestros siguientes que además ya están apuntando maneras y están diciendo y optando por el actor que os recordamos que es un actor protagonista de una película apocalíptica que tuvo problemas en la infancia, la tuvo un poquito difícil, e incluso tenía también dificultades a la hora de hablar. Y aquí va la segunda pista, por si tenéis alguna duda. ¿Quién puede ser si para ganarse la vida tuvo que trabajar en múltiples profesiones, como por ejemplo, vigilante de seguridad? Las opciones que os damos, Brad Pitt, Que es protagonista de Guerra Mundial Z, Bruce Willis, protagonista de Armageddon, o Tom Cruise, que es protagonista de la guerra de los mundos. Ya sabéis que para participar tenéis que escribir a rosapuntovientos arroba cero.es si lo hacéis al correo del programa o si participáis en Twitter, almohadilla Rosavientos. Mucha suerte a todos y mucho ánimo y besitos desde el programa. Venga, la, a una, ver quién gana. la una y nueve minutos, eh, continuamos en la Rosa los Vientos. ...la rosa de los vientos... ...en Onda Cero... ...Materia Reservada 2.0... ...y continuamos con Fernando Rueda... Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, yo quería decir dos cosas antes de empezar... Dinos. ...una, que este programa... Eh, ...es el único en toda España... ...que tiene la posibilidad de, en media hora... ...escuchar a las dos personas que una, por desgracia ya no está, que fue Rodrigo la Fuente, y otra soy yo, que somos los especialistas en el lobo. Ah, sí, es, eso verdad, es, verdad, es verdad, eso, muy, eso muy, es, traído, sí, sí. muy bien una, traído. Un, una exclusiva absoluta en lobos distintos, pero en autor de El Regreso del Lobo, <risa> <risa> entre <risa> otras cosas. Y quiero aprovechar para decir que, y, y yo creo que, que tú has tenido esa iniciativa también, y, y mi editorial la ha tenido, que es. Eh, que para todos los oyentes de, de la, la Rosa de los Vientos hemos puesto, eh, de alguna forma, joder, tanto cariño, tanto esto, sí, que sí, había sí. Que, que hacer algo. Y yo he puesto, rock con Roca Editorial, El Regreso del Lobo, gratis, mientras dure eh, el confinamiento, en todas las plataformas digitales, ¿no? Que sé y, que tú también lo has hecho, ¿no? Rose, bueno... Hubo tanto seguimiento que rompieron, que se ha roto el, el link eh, por, por el uso enorme que ha habido. Pero vamos a poner otro en las próximas horas en donde se encuentra el libro y se puede descargar. Pero hubo miles de gente a descargarse el libro. Porque es, se trata de de, de, de de haber cosas y de, claro. y de fomentar. Y cada uno en lo que puede ayudar, realidad. ayuda. Y claro. eso es, y sobre todo no es, eh, es un obsequio, sino más bien es un agradecimiento claro, sí, por, sí, sí, Porque luego. bueno, eh, llegado el momento, sois tan geniales que eso Perdón por el... Hablando por el de rollo. obsequios, <risas> un obsequio la ha montado En la Casa Real. Bueno, bueno, bueno. Es la... Es la Porque la, es un obsequio. Es, es, es, Así es, se vendió. Sí, tío. sí, bueno. Un obsequio que manda narices. Iba a decir otra palabrota, pero bueno, como estamos en horario infantil, no, la voy a, no lo voy a, a contar. Hoy, el final de la, de la historia que os voy a contar, ya la sabéis, pero la recuerdo. Al... Esta semana ha tenido fina el final de una historia, de una larga historia de chantajes y de venganzas. Y ese final ha sido que Felipe VI ha repudiado a su padre, Juan Carlos I, básicamente, eh, porque ya lo sabéis, porque éste tenía una cuenta eh, en Suiza, perteneciente a una fundación eh, que se llama Lucun, y que eh, resulta que el beneficiario de esa fundación... Era, eh, uno de los beneficiarios era el rey Felipe con lo cual estaba, digamos, el dinero que había ahí era dinero eh, todo, del todo eh, sospechoso y, so, y supuestamente bastante... Vamos sospechoso. a situarnos un poquito en contexto eh, sí. después eh, vamos eh, con todas las cosas importantes de la actualidad, la reciente actualidad eh, pero quiero saber un poco cómo es la relación eh, el árbol genealógico, la relación de la Casa Real con los servicios secretos. Los servicios secretos se protegen, vigilan. ¿Qué hacen con la Casa Real? Mira, yo cuando... Su cuando yo empecé a investigar eh, los servicios de inteligencia en el año eh, 1982, una de, las, y, y una de las primeras cosas que descubrí fue que el servicio secreto, su, eh, pri, eh, su principal... Eh, cliente por hablar, utilizar términos un poco bastardos, su principal cliente era el rey. Sí. Y que el informe número uno... Que por cada, había un tema y entonces hacían una serie de informes para personas muy selecta. El número uno siempre iba al rey. Esa era la relación. Eh, era. La transición y actualmente eh, ha variado, pero ha variado muy poco. Es decir, eh, la Casa Real es uno de los, por no decir el principal, no me atrevería a decirlo eh, ahora, pero exaqueo puede ser con el presidente del gobierno, eh, así, pero eh, ahora mismo puede ser ex digamos, al mismo nivel, pero durante todos estos años eh, a nadie ha cuidado más el servicio secreto que al rey Juan Carlos. Pero ya no es el número uno en esos informes, el rey actual, Felipe VI. Felipe VI sigue siendo de mucho cuidado y de mucha atención, pero poco a poco ha ido esto eh, evolucionando, sobre todo porque el cliente, eh, Juan Carlos, exigía... El que, cliente. El cliente, entre comillas, Juan Carlos, exigía al servicio de inteligencia un despliegue de medios que, por suerte, también te lo digo, ya no exige eh, Felipe. Y todo empezó con Corina, ¿no?, Antes, antes. Oh, no. Bueno, empezó antes, pero Mucho explotó antes. con Corina. Explotó con Corina, eso claro. es. Vamos a ver, eh, don Juan Carlos conoció en el año 2004 a la princesa Corina. Vamos a contar la relación de, de el rey con, con, con el Corina. servicio secreto, o sea que vamos sí. con Corina y con el servicio secreto de alguna forma para... Eh, entonces, 2004, conoce el rey a Corina, y ya, en el 2005 cuando lo más que han tenido es unos escarceos, unas cosas de esas, el rey ya la quiere hacer un favor a Corina porque Corina eh, quiere hacer negocios en España, es decir, quiere hacer negocios en España, es decir, que Con, llega... el, con, con el mejor embajador, el que mejor embajador tener, claro que es eh, el rey. Imaginaros hacer negocios eh, amparados con el director del servicio secreto que en aquel momento era Alberto Saig y entonces el rey le pide el favor Alberto Sainz, Alberto Sainz, obviamente la recibe y la recibe en el servicio secreto por cierto, Félix Sanz dijo que no sabían de que el CNI no sabía nada de ella pero bueno, estuvo en el servicio secreto estuvo en el despacho del director cuando era Alberto Sainz, acompañada de un abogado inglés y este eh, le, y le dijo que quería hacer una especie de congreso con, eh, con tra que trabajaba para una marca de ropas y, y sobre el fraude y tal y entonces le pidió Eh, ...el favor de que la ayudara... ...y entonces cuando... Um, ...salió de su, del despacho... ...Alberto Saiz pensó... ...y esto... Uh, ...es una investigación mía... ...de hace tiempo... ...pensó... ...esta no es trigo limpio... ...y entonces cogió... ...fue al rey... Eh, ...y le dijo al rey... ...ten mucho cuidado... ...perdón... ...tenga mucho cuidado... Con, con esta supuesta princesa. Con esta supuesta princesa por parte del marido. Bueno, vamos a parar ahí, porque vamos a escuchar, que nos lo traje esta aquí, fue una exclusiva, fue la primera entrevista que concedía el exdirector del CNI, estuvo en nuestro programa, Alberto Sáenz, y habló de este asunto. Y nos dijo... La primera no. y única. La primera y única. Y nos dijo nos dijo lo siguiente... Ya tenía, su, tenía sus planes de, de trabajo y estaban trabajando pues con, con alguna firma, con alguna, era su trabajo, era su, su, su medio de vida. Y estaban promoviendo pues aquí algún, era un, un congreso de, de antifalsificación, alguna cosa así. Y bueno, y nos pidió opinión y, y desde luego ayuda, que nosotros no, no podíamos prestar ayuda. Pero bueno, eso entra en el marco de sus actividades en España. Yo creo que esta es una persona que sí que tenía muchos intereses económicos en España y que lo que hizo pues, fue intentar rodearse de las personas más influyentes que, que tenía a su alrededor. Y el rey Merito, pues evidentemente era una persona muy influyente en aquellos tiempos. Pero nada, nada con desinterés y nada con, digamos, con naturalidad. O sea, todo dentro, dentro del interés y su gran ambición. Podemos decir que no te pareció trigo limpio. Podemos decirlo, me parece una persona muy ambiciosa y muy directa, muy directa persiguiendo los intereses que ella no, nunca intentó ocultar. Por lo tanto, tenemos a Fernando el servicio secreto, por un lado hace su trabajo, informa al rey de que, ojito oh, con Corina, y al rey, en mérito, no hace caso. No solamente no hace caso, sino que quiero resaltar un, un, un algo importante, y es que meses después, cuando Corina ve que no le ha salido las cosas, tiene el desparpajo y la desvergüenza de, en una cacería en la que ella estaba con el rey y a la cual acudía Alberto Saip, que era cazador, de acercarse al director del CNI en una cacería en España y de montarle el gran pollo porque eh, decía que le había eh, bloqueado eso que ella quería hacer. Lo cual... Era, era real. Con lo pero, cual, digamos, que ya estaba subidita. El CNI, ¿El CNI le puso escolta? Ya, el problema fue que años después, eh, ya cuando ya se establece una relación, el CNI eh, no podía poner Vamos a ver, la policía, las fuerzas de seguridad de Estado, no podían protegerla, porque ser amiga íntima del rey no, no justificaba eso. Y el CNI tampoco... O, otra cosa es que lo disfrazaran de alguna forma, decir que bueno que tenían que, que protegerla o, o, o todas estas cosas. Lo que pasa es que el propio CNI lo desmintió todo esto, ¿no? pero aquí simplemente traigo el dato de José María Benito, cuando era responsable de comunicación del Sindicato Unificado de Policía, ratificó que había, sido, había tenido escolta y que en esas escoltas a la a Corina se la conocía con el alias de Ingrid. Claro, pero es que ella yo creo que pensaría, ¿quién eres tú por muy director del CNI si te lo manda el rey? Tú tienes que hacer absolutamente lo que te manda el rey, tú eres un súbdito más. Entonces por eso es y claro, y el otro la alentaría también el rey, porque claro, si no, ¿ella qué va a decir? Problema que que eso de súbditos es, pertenece ya claro, a, al pasado. A, a pertenece hace siglos, no igual que la esclavitud. ¿eh? Exacto, exacto, hasta que llega el momento en el que el CNI, el espionaje español, el espionaje oficial le dice los espías, le dicen Corina, Pete. Sí, eso ocurre a raíz de que el 13 de abril de 2012 el rey Juan Carlos eh, tropezó durante una cacería en Botswana. Eh, se rompió la cadera y ya sabéis que todo lo que hizo terminaría dos años después con su abdicación. Pero, claro, hubo tal el, el escándalo y tal que, bueno, que el CNI la, eh, bueno, se la, digamos que la, entre comillas, la expulsaron de, de España, obviamente con el gran cabreo, porque esta señora parece ser que tiene un carácter de, de narices, Y eh, bueno, pasado el tiempo, el CNI también intentó, parece ser, que volviera con el rey sin conseguirlo y después ¿Ah, que, que había una caja de documentos secretos eh, que ella ah, tenía, ella sabía ciertas cosas. No solamente sabía el problema, el problema no es saber, el problema es tener los papeles. Claro. Y ella tenía los papeles, la docu una documentación que le había dado el rey comprometedora en su poder. ¿no? Es decir, ella era una víbora, pero mmm, el problema es que como mmm, grave error ¿no? decir, que decir darle esos papeles. Ella, ante notario, tiempo después, reconoce que, mmm, y me gustaría leerlo, textualmente eh, en una declaración que hizo tiempo después ante el notario eh, que dice que eh, tenía documentos que probaban asuntos personales y privados así como correspondencia oficial informes políticos confidenciales y transacciones financieras y comerciales de las que se había en las que se había involucrado el rey emérito y otros miembros de la casa pero Real. eran eh, papeles documentos particulares del rey no donde ella había intervenido o también claro ahí está el problema Eh, son documentos que el rey guardaba y entonces eh, esto suele ocurrir alguien que tiene documentación secreta muchas veces lo que trata es de pasársela a alguien para decir, si entran en mi casa y me la roban, que no me la encuentren entonces, eh, parece ser eh, que el rey le entregó a ella una serie de documentación porque confiaba mucho en porque que era una, una persona que, es. que iba a ser fiel eso es, que confiaba un montonazo en, en eso confiaba mucho, eh, pero... Perdona, Fernando, que mucha gente eso está preguntando. ¿Cómo demonios te enteras de todo esto? Hombre, esto último, hombre. claro yo lo, yo lo sé, pero que la gente lo sepa. Eh, que la, la investigación, los contactos... Eh, eh, Fernando lo dice, lo dice porque hay una base detrás muy importante y muy sólida. Claro, no. Eh, esto último, que es el tema de, de Corina, es una declaración en concreto que hace Corina... Ante, eh, reconociendo que tiene esos papeles, la hace ante notario. Pero la información de ahí ocurre porque Félix Sanz, el director del CNI, eh, consciente, porque el rey se lo cuenta, eh, consciente de que tiene una documentación que, eh, en si en lugar de ser la, la mujer de confianza del rey, se convierte en la enemiga del rey, esa documentación está en unas manos muy peligrosas claro. que pueden afectar a la corona, que pueden afectar al Este, ahora bien ahí hay ahí un dato que mirando los tiempos es muy importante, ¿no? porque insistimos eres el periodista mejor informado sobre lo que ocurre en nuestro país en el CNI, el mejor relacionado eh, con el CNI Todo diez... lo que pasa ahí, todo lo que pasa en el historial, <risa> lo sabe Fernando. Y por bueno, eso bueno, nos lo cuenta eso es. ¿eh? No, el, el 10 de mayo de 2012, fijaros, es cuando ella dice que, que tiene esos problemas con su documentación. Pero, eh, unos meses después, muchos, muy pocos meses después, eh, todavía no nos enteramos, pero ocurre algo en una en Suiza. El rey... Ha montado en 2008 una fundación en Panamá, Lucum, supuestamente ha montado, que tiene una cuenta en Suiza. Esa cuenta la abre en 2008 y eh, entran eh, 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí que donde vienen, pues obviamente, como agradecimiento por algo. Ya pueda ser por, por el negocio del AVE, quiere decir, algo que, que no parece trigo limpio. En 2011 y 2012, de esa cuenta, salen dos millones de euros para Marta Gallá. Marta Gallá claro, es una no antigua... es la única que recibe el dinero. Ahí vamos. Claro. Pero Marta Galla es mucho más discreta, siempre ha sido mucho más discreta, eh, es una señora mallorquina muy discreta, pero que en aquel momento recibe 2 millones de euros. Y en 2012... De una, de una relación antigua. De una relación antigua. Y en 2012, el, el dinero que queda en esa cuenta, que son 65 millones de euros, son trasladados a una cuenta de... Corina, es decir, Corina tiene la documentación del rey y recibe, sesen, unos meses después, 65 millones de euros. Pero, ¿eso es antes o después de tener la documentación? No, no, ella tiene la documentación, denuncia que le están intentando, eh, que el director del CNI está intentando eh, negociar por la documentación. Cuidado que aquí estoy haciendo solamente una relación de, de, de fechas, ¿eh? decir, Algo que ella reconoce, y que se sabe, que es que el director del CNI intenta recuperar una documentación. Ella reconoce, en, ante notario, que tiene esa documentación que os he leído, y curiosamente eso pasa en mayo, y a, a finales de ese año... Recibe 65 millones. Recibe 65 millones. ¿Y ella que dice? Que es un regalo. De verdad os digo que, eh, que bueno vosotros porque estáis acostumbrados a recibir habitualmente hombre, regalos hombre, de claro, 65 claro. millones. Bueno, un poquito menos. Un poquito pero, corto. Pero, poquito corto. pero eh, imaginaros, ¿no? De 65 no, pero de 6,5 sí. sí, sí claro, claro ¿eh? el rey recibe 100 millones y a 65 unos regalos fijaros, muy normalitos. Y el problema, es, el problema es que a pesar de esos 65 millones de, de euros no, no se frena el tema. Yo no sé por qué, Quiero decir, allí estamos en pero no se frena el tema. Pero Porque no devuelve los papeles. ¿No los de... no... que... Porque hay en esos documentos que tiene Corina que hay algún tipo de información que puede ser muy sensible. Pero, claro. se... pero se supone que los ha devuelto. No, no, no se sabe eso. No se sabe eso. Pero lo, lo siguiente que pasa, el siguiente hito, es que empiezan unos años después... El rey deja el 2014, deja la, la abdica y mm, entra en juego eh, el comisario Villarejo. Villarejo se ve acorralado por sus propios negocios porque lleva un montón de años haciendo lo que le dé la gana y le han permitido, se lo han permitido los políticos de, socialistas y populares y de, repente, se, y de repente para defenderse él empieza a amenazar con los negocios que tiene el rey Juan Carlos fuera. Los chanchullos. Los chanchullos. Entonces dice yo no hago daño a, a la jefatura del Estado si vosotros a mí no me estocáis las narices. Y en esto se encuentra con el tema de Corina y entonces, eh, Corina ¿qué pasa? Corina que sigue cabreada porque le están, le están haciendo una faena, le están puteando el servicio secreto, le están no sé qué, y entonces eh, ella, ¿en quién identifica todos sus odios? Los identifica en la que ella considera que es el enviado del rey que es el director del CNI, Félix y entonces sabiendo esto, Villarejo ...se hace amiguito... De Corina. ...de Corina... ...y entonces graban... ...sin ninguna duda... ...de una forma coordinada... ...sin sorpresas... ...porque ya sabéis... ...la de cientos... ...por no decir miles de grabaciones... ...que ha hecho... ...subrepticiamente Villarejo... ...esta... ...es una grabación... ...en la cual Corina... ...aprovecha para que Villarejo... ...se lleve... ...dos... Eh, ...dos revelaciones... ...una... ...acusa al rey... ...de haber cobrado comisiones por el AVE... ...y dos... ...de tener como testaferros a su primo y al, a un primo del rey y ella misma. Que así está intentando justificar que ella no tiene el dinero... ...sino que el dinero está tratando también de preocuparse de su dinero. ¿Pero qué es lo que pasa? Que estas declaraciones que las hace en 2015, que no aparecen hasta 2018... Complican judicialmente la vida de, de Corina. ¿Por qué? Porque el fiscal de Ginebra empieza a investigar sus cuentas y detecta el ingreso de cinco millones de euros. Un ingreso mmm, eh, sin justificación. Que ella empieza a decir, no, que es una donación, porque joder, le ha cuidado tanto... Ya que yo de verdad que yo estoy dispuesto a cuidar así, 65 millones de euros. Y en toda esta historia, en un momento determinado, entra en escena también la figura del de rey actual de Felipe VI. Efectivamente, porque llega un momento en que mmm, Corina empieza a verse... Mmm, Eh, complicada la vida empieza a ver que el que ella la, la, la toman contra el rey Juan Carlos a ver si le procesan chantajeando a la casa real la casa porque real no... a todo esto el rey seguía manteniendo relaciones con ella o ya, no, había no, cortado? No, ya habían cortado ya estaban porque en, en su momento el, el rumor era que vivía prácticamente muy cerca en una casa en el pardo eso antes claro, claro, cuando pero, tenían la pero, relación pero eh, en estos momentos ya ella empieza a hacer declaraciones eso, llamando anciano al, al rey me imagino que es para, para golpearle duro y entonces mmm, ella piensa que, que van a implicar con su declaración con, con el descubrimiento de, de las cintas que van a implicar al rey y ante su sorpresa en la audiencia internacional lo archivan porque el rey es inviolable Y entonces, pues, eh, ella da el siguiente paso, que es directamente va contra el rey. Y entonces, eh, coge y manda, un, manda eh, coge unos abogados en, en Londres, que mandan directamente en marzo del 19 un escrito al rey Ya Felipe, en la cual le dicen, esta cuenta de Ginebra, que es en la cuenta de la que ella ha cobrado, cuidado, porque en esta cuenta de Ginebra, eh, uno de los beneficiarios... Eh, en caso de muerte del rey era eh, el rey Felipe y sus y sus descendientes este ¿no? es el último capítulo en una historia terrible una historia de relaciones extrañas con el espionaje de promedio que comenzó hace más de 40 años en la época de la transición ese periodo tan bueno. santificado por todos, bueno, pues en ese periodo ya el espionaje tuvo que ocultar cosas parecidas sí, sí, sí, tuvo que eh, tuvo que, eh, que intervenir igual que, que ahora porque una vez que, que se ha filtrado la información una vez que has contado las cosas una vez que el rey Felipe ha roto eso Una vez que, que eh, el elemento con el que chantajeas lo cuentas, se acabó el chantaje. Ya no tienes con claro, qué chantajear, ¿no? Claro. Es decir, como Mario Góndez chantajeaba al gobierno de Felipe González, con, tengo la información del Gal del Gal, una vez que la cuentas, ya no tienes con qué chantajear, ¿no? Pues eso mismo pasó, por ejemplo, con eh, Bárbara Rey, ¿no? Bárbara Rey eh, mantuvo una larga... Eh, relación con, con el rey Juan Carlos. En un momento concreto, ella dijo, pues las escoge también muy, muy listas. Eh, dijo, yo voy a, a. Por si acaso me quedo. Lo de, la firma de confidencialidad no, no, no funciona No mucho, funciona. ¿no? Y entonces coge y dice, bueno, pues voy a instalar una cámara, va a la tienda del espía, compra una cámara, eh, les pide que vayan a instalársela, se la instalan en el dormitorio, le ponen un doble pivote. En el, en el interruptor y tal y le, graba, y le graba y le y entonces una vez que tiene la grabación más adelante coge pues pues quiere dinero y le chantajea quiere decir que esta es es eh, un, más burda que, que que la. Sí, que, que Corina la, lo que quería negocio y negocio Esta es Bárbara, menos cosas, Corina, fijaros, con 65 millones, si hubiera sabido esto Joder, otra persona, pero ¿no? Antes de todo eso, antes en de Corina, antes de Bárbara Rey, existe una mujer que se llama Sandra Motarowski, que también estaba relacionada con Rey. Sí, esa es una, esta es una historia, simplemente la menciono porque fue una historia extraña, ¿no? porque la, eh, estamos en la transición y había una actriz muy guapa que se llama sandra mozarowski muy joven 19 años y que eh, bueno se hizo famosa por básicamente por el cine del destape del, de no y entonces eh, algunos dijeron que también tuvo eh, de alguna forma alguna relación con el, con el rey, ¿no? El hecho es que esta chica en el 77 se suicidó tirándose por el balcón de, del cuarto piso de su apartamento en Madrid, ¿no? Con lo cual eh, se dijo que fue un suicidio, la familia eh, dudó que lo fuera y ha sido siempre un halo de misterio, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue eh, silenciar, ¿no? Nos enteramos de que, de que esta de que, que tenía una, una relación... relación ...con esta pues no, no nos entraba... ...también era el 77... ...que es que en aquellos momentos no se decía... ...no se contaba ni se decía nada... ni ...y todo era... era ...echar arena, e echar tierra... ...como se dice... echar tierra y, ...y yo creo que aquí fue una... ...echar tierra muy de lo más... Eh, ...natural porque así como... ...con... con ...Corina y con Bárbara Rey... ...pues tuvo que intervenir el... ...el CX, eh, ...antes y el CNI ahora... Para, para dejar las cosas claras y para ponerse duros frente a los que chantajean, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que fue todo como mucho más discretito, ¿no? Coronavirus, ¿no? Si sí está ocurriendo coronavirus, bien, bien. Sí, sí, sí. sí, pero ahora ya eh ya, y, y, repito, ha complicado mucho la historia, sí, sí. Se ha cargado, se ha cargado uh, digamos en la vida pública del rey sí. Juan Carlos, ha hecho un daño a, a sin duda al rey Felipe. Pero contado esto, es verdad que puede haber papeles, pero una vez que el, el rey Felipe ha roto con su padre, ha puesto un, un muro de contención, y cuidado, porque repito, cuando lo chantajeado eh, se publica, se cuenta, ya no de armas. Hay armas para el chantaje. Y además el CNI, el espionaje español, ya había tenido relaciones... Ha sido complicado en los últimos años eh, porque ya tenían algún tipo de vinculación, entre comillas, eh, de, de conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la Casa Real, por ejemplo, en relación al caso Nos. Sí, bueno, aquello fue pues, la normalidad de un servicio protegiendo al, al rey, ¿no? Rangarín, eh bueno, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, pero tiempo antes, cuando ya podi empezó a moverse todo el tema, se Félix Sánchez, el director de CNE, había creado un grupo de la. dentro de la casa que se ocupaba del caso Urdangarín. Y cuando oh, ya empezó a, a, a sospecharse que podía afectar de alguna forma al rey Juan Carlos, bueno, pues eh, investigaron toda la información e incluso eh, se les ocurrió la idea de eh, cómo cortacircuitar la relación entre Urdangarín y el rey. ¿Cómo, la, ¿Cómo? Bueno, pues eh, la idea fue que la infanta Cristina se separara de, de su marido, algo que no consiguieron, pero que efectivamente habría puesto un muro de, de contención. ¿no? Lo que pasa es que luego ya nos enteramos desde que, al menos desde 2003 y hasta el 2006, pues eh, que de alguna forma Urdangarín eh, dispuso de una agencia de detectives, ¿no? llamada CNI, porque acudían, eh, según denunció, Por cierto, Diego Torres, el socio de Urdangarín, periódicamente acudían agentes a la sede de la empresa para revisar el sistema informático, los teléfonos y la seguridad de las comunicaciones. Bueno, algo, algo que plantea dudas sobre, sobre si eso realmente, si el cuñado, el yerno, perdón, el yerno. De, del rey Juan Carlos... Eh, en su empresa debía tener es, eso Sí, sistemas. porque el yerno, como se suponía que veía que el suegro, el rey, pues podía hacer de determinados negocios, pues él creía que tenía la misma patente de corso para seguir... Sobre todo, algo similar que no podía tener, pero um, yo creo que esto fue un exceso de, de, del servicio secreto, sobre todo del director, que es el que os manda ahí, porque los agentes hacen lo que claro, lo que claro. les mandan y lo que les no dicen. Ese servicio ¿no? secreto es una persona en concreto. Persona en concreto. También intervino un informático en todo esto. Bueno, un informático que colaboraba eh, habitualmente con el CNI, Batías de Vilacua, que luego tuvo otros problemas legales, Que es, un, que es un reputado especialista en análisis forense, es decir, que es eso de que eh, busca información que aparentemente ha desaparecido de los ordenadores. Por eso eh, hace tiempo que, que se dijo que cuando no quieras el ordenador que lo rompas a golpes, ¿no? Porque si no <risa> sí, alguien sí, sí. siempre puede sacar toda la información. Bueno, pues Bevilacqua terminó trabajando también para Urdangarín porque necesitaba recuperar los correos de su ordenador y entonces, eh, curiosamente, acudió al mismo colaborador del CNI. vaya Fernando Rueda, pregunto. Dime. ¿Esto ha acabado? Eh, ¿Pueden yo, pasar las cosas o ya está todo hecho? Yo creo que... ¿O, eh, ¿o hay una nueva Corina? Dios no, mío. Yo creo que, que, ¿O Corina sabe más y todavía tenemos que esperar cosas? De Cor, eh, Corina, eh, con esos documentos que ella conoce, con esos documentos que ella está, intentará seguir eh, relacionándolos aunque no sea real, aunque no sea verdad, intentará relacionarlo para eh, es odio total, ¿eh? con su con su pero no pero, solo pero odio es a, total... para sacar dinero es, es, no, es por odio es que por ahora venganza? ahora tiene que justificar los 65 millones. Y lo y hay un fiscal en Suiza que tiene que buscar el origen de ese de, dinero. Y entonces eh, que, nos, que haya dicho que fue una donación Bueno, pues manda manda narices. Ella se está protegiendo, pero cuidado, porque una vez que ya ha desafiado al, al, al Estado, el Estado también es obvio que se tendrá que defender de la chantajista, ¿no? Vamos a tirar de la monta, ¿te parece? Venga, adelante. Y vamos a hacerlo, Fernando, hablando de una figura, casi un dios, el Dalai Lama.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 Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, querido Pues aquí escuchando el, co el coronavirus que sí, me ha sí sí, ¿eh? ¿Que sí, sí, sí, verdad es que sí Es que, ¿cuántas cosas se explica, ¿eh?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 tú mencionas en tu trabajo académica académico, perdón, la palabra Atlántida, deja de tener interés <ríe> repentinamente de todo el mundo. Porque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 podrían ser precisamente esos uh, esos atlantes a los que nos estamos refiriendo. El Círculo Secreto con Joseph y Quijarro Joseph. Muchas gracias. Hasta mañana. Ha sido un placer. Hasta mañana. Bueno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Personaje oculto, concurso, Silvia sola Pues recordamos a nuestros oyentes, si se han incorporado y a los que nos siguen desde el principio, desde las 12 de la noche, que tenemos a un actor protagonista de una película apocalíptica que tuvo problemas en la infancia también tenía problemas de tartamudez que además tuvo que trabajar en múltiples oficios como vigilante de seguridad entre otros y aquí va la tercera pista a ver si ya con esto lo tenéis resuelto ¿Quién de los tres actores que os vamos a decir ahora puede ser si también ha hecho sus pinitos como cantante y músico? Brad Pitt de la Guerra Mundial Z Bruce Willis de Armageddon O Tom Cruise La Guerra de los Mundos Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos 0es que es nuestro correo o en Twitter almohadilla rosa.vientos y decir por quién optáis Mucha suerte a todos <risa> Symptoms but my addiction my set myself on fire. you tell I'm a you tell I'm Tell me I la rosa de los vientos en onda Cero. ¡Eureka! El presente es negro, el presente es oscuro, pero tenemos una cosa, una cosa que solo tenemos los seres humanos, esperanza en el futuro y vamos a tenerla toda, porque no vamos a tener esperanza. En la oreja, comado Martínez, amado, muy buenas. Buenas noches, donde hay lágrimas hay esperanza, tiene que haberlas siempre. Es que la esperanza eh, es un pensamiento positivo, el pensamiento positivo existe, al margen de las tonterías eh, que se han dicho en el mundo de la nueva era, pero la ciencia ha investigado cómo las emociones eh, positivas, la esperanza, tiene un poder eh, sobre nosotros mismos y sobre lo que hay a nuestro alrededor. Tiene un poder sobre nosotros mismos si es una emoción positiva dentro del rango de las emociones positivas que existen, que, que es bastante amplio. Lo que pasa es que normalmente no nos, no nos sentamos a definirlas o, o, o a experimentarlas o a conectar con esas emociones. Conectamos más fácilmente, sinceramente, con las emociones negativas, pero porque el ser humano, el cerebro humano está diseñado a lo mejor para preocuparse, para esas cosas, para no sé qué, que a veces nos consumen un poco y que, bueno, por lo general las emociones negativas están vinculadas, no podemos olvidarlo, a nuestro sentido, de la supervivencia, y para que podamos atacar o huir, escondernos o yo qué sé, ponerle un escupitajo venenoso al enemigo en caso de, de de bueno, dependiendo de la especie animal que sea ¿no? <risa> Son las mejores emociones que, que nos han permitido sobrevivir durante años, durante milenios. Aunque no somos sapiens, contamos además con la ventaja de vivir una revolución cognitiva que nos permitió acumular mucho conocimiento y cooperar en grandes grupos en base a una cosa muy chula, la imaginación. Pero bueno, ese es un tema que será otro día eh, tema de conversación. Bien. hay dos tipos, de eh, Digo que hay dos tipos de pensamientos en el ser humano. Los pensamientos positivos que nos ayudan a avanzar y los negativos que nos echan para atrás. Sí. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos a tener ese pensamiento positivo. Sí, pero vamos a, a, a darnos cuenta de una eh, diferencia un fundamental entre las emociones negativas y la positiva, porque yo creo que a veces no nos damos cuenta y, y pensamos que es el mismo tipo de, de emoción, que las emociones positivas son lo contrario que lo negativo y realmente no funciona así, porque una emoción negativa sería, por ejemplo, ¿vale? miedo, ¿no? eh, rabia, frustración, cólera, pero miedo, básicamente. ¿no? Bien, porque eran muy útiles además en el pasado un tigre, sale detrás de nosotros en la sabana y nosotros echamos a correr porque tenemos miedo, que es una emoción negativa, pero nos salva la vida. Y a veces incluso durante esa huida se produce un descargo diarreico, o sea, afecta físicamente, también nos afecta así físicamente en muchos sentidos, porque así vamos más liger, ligeritos, ¿no? Oye, te cagas y con suerte no solo corres más rápido, sino que a lo mejor el tigre se resbala, como decía el neurocientífico Mario Alonso Puig. Oye, que a lo mejor es por eso que hemos Pero que el suelo es el Peñal, ¿eh? Y que el pañal no sea de, de plástico, sino que sea el suelo, sea el suelo. Claro, a lo mejor por eso hemos comprado tanto papel higiénico. Es verdad, ¿no? es verdad, sí, sí. sí. Con lo de coronavirus. Sí. Bueno, pero en la vida actual las emociones, eh, eh, las amenazas son otras. Y las emociones negativas muy humanas nos tienden a una trampa en la que lejos de ayudarnos a sobrevivir o a venzar, como tú dices, nos hacen llevar una vida muy a su tierra. Entonces, las emociones positivas, por su parte... No son esas que nos, nos tienen con la atención centrada en, en una sola cosa, ataque o huida. La emoción negativa es muy presente, es del momento, ataque o huida, ¿qué pasa ahora? La emoción positiva es totalmente distinta, tiene un componente que eh, nos permite avanzar, como tú dices, tener una perspectiva más amplia abre normalmente nuestro abanico de posibilidades, nos hace más abiertos de, de mente, más valientes, más cariñosos, tolerantes, empáticos, estoy hablando de cosas bonitas, ¿ves? Con ganas de explorar, de lanzarnos a la aventura y hacer cosas distintas, porque si esa emoción negativa nos impulsaba a centrar nuestra mente solamente en eso, te das cuenta que si tú solamente estás centrado, en atacar o huir, y que en ese momento no puedes pensar en nada más, mientras tú estás pensando negativo es muy difícil que puedas avanzar y pensar en otra cosa. Pero bueno, ambas son necesarias, ambas nos han permitido sobrevivir, vienen de nuestro ADN ancestral, de lo que somos y lo que hemos sido, Homo sapiens, de cuando íbamos por ahí recorriendo 25 kilómetros al día, buscándonos la vida. Así que, bueno, la emoción positiva te puede salvar el pellejo, pero la positiva te hace avanzar, explorar crecer, descubrir, acumular esos nuevos conocimientos con los que sobrevivir, resolver problemas, evitar peligros, con lo cual al final también sirve para salvarte el pellejo. Ambas son necesarias. Ambas son necesarias, los pensamientos positivos y los negativos, eh, pero los positivos nos ayudan a progresar. ¿Cómo podemos estar en contacto o conectados con esas emociones? Pues eh, la verdad es que eso es un ejercicio muy bonito, porque ¿cuáles son esas emociones? No? El gozo la gratitud, la serenidad, estar tranquilo, ¿no? eh, eh, eh. La, la curiosidad por el mundo, eso también es muy bonito, esa emoción, tener curiosidad, el orgullo, la diversión, la esperanza, la inspiración, el asombro, el amor, qué palabra tan bonita. Bien, pues eh, son emociones que nos impulsan a ser más creativos, nos impulsan a tener interés por el mundo y pues que nos permiten disfrutar de las circunstancias y de esos momentos fugaces tan placenteros que a veces podemos aprovechar. Sabemos que son un auténtico pistoletazo de salida, porque si las cultivamos son la dinamita que nos lanza la acción y la serenidad que nos permite disfrutar de las circunstancias. Y sabemos también que hay algunas prácticas sencillas como la meditación basada en la compasión y el amor, así como el ejercicio de la gratitud que pueden actuar como grandes motores en la generación de, de estas emociones positivas. Es fácil meditar, es gratis, pero también te puedes coger algún programa de meditación guiada para aprender o apuntarte a algún taller de mindfulness, algún grupo o lo que sea, y ser agradecido, que también es fácil y también es gratis. Y no solo saberlo, hay que hacerlo, hay que ponerse manos a la obra. Tiene que ver con cosas muy sencillas y se empieza además por las cosas sencillas. Es decir, por el hecho de darte cuenta de que tú, cuando abres el grifo, cae agua. Realmente es algo que cuando no lo tienes te das cuenta de la suerte que tienes de que tú abras el grifo y caiga agua o caiga agua caliente. Fíjate qué cosa más súper agua caliente es una gozada, un lujo del que pocas personas gozan en el mundo. Es también, pues, eh, por ejemplo, proponerte pasar ratos de calidad con amigos tu pareja, aunque sea por teléfono si no puedes, porque hay momentos en los que bueno, te toca confinamiento y no puede y al final de la noche revisar esas interacciones sociales que has tenido, volver a pensar en ello, darte cuenta de lo bien que te han sentado, porque realmente te sientan bien, ese ratito de charla con tu mejor amigo, con tu hermano sentirte agradecido por ello o por ejemplo, escribir cada día en un papelito cosas por las que te sientes agradecido o por las que brindarías, aunque te parezcan chorradas, o sea, de verdad eh, como dar las gracias por las series de televisión yo que sé, cada uno, los libros, las fresas las nubes, el tiempo que has pasado con tu madre, la suerte de tener el mejor amigo del mundo, esas cosas, y vas metiendo esos papelitos en un bote de cristal El tarro del agradecimiento. Y de vez en cuando lo abres, coges uno de esos papelitos y lo lees. O si te quieres dar un atracón, pues lo sacas todos. Mm. Y si no así no basta y quieres más, pues coges las fotos, los recuerdos de los viajes que has hecho, los momentos en los que has sido feliz y te pones a recordarlos. Y piensas, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? Pensad en esas cosas. Es un ejercicio muy bonito. ¿Qué personas amas en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué las amas? ¿Por qué son especiales para ti? ¿Qué las hace especiales? ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Por qué son tan importantes? Piensa en ellas y das gracias por tenerlas en tu vida. Y oye, siempre piensas que se lo vas a poder decir en persona o agradecérselo, pero al final nunca lo hacemos. Llamar a tu madre. Como está, cada palabra, cada gesto de amor que puedas regalar hoy, pues es muy bonito, ¿no? Y cosas muy simples, dejar una notita a tu pareja un post con pegado en la nevera ¿no? porque si lo piensas también tienes suerte de tenerla a tu lado y, y ella a ti seguramente así que piensa también como eres en tus habilidades, las cosas que sabes hacer que puedes hacer y en las fortalezas y capacidades de, de, de, también de los que te rodean, ¿no? que eso también es muy bonito apreciarlo, valorarlo, porque en realidad todos queremos que nos quieran, los demás tampoco son tan duros como parecen <risa> que a veces lo parezca, ¿no? recapacitar sobre ello un poquito ¿cuáles son tus puntos fuertes? pues oye, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo? que a veces nunca tampoco nos paramos a pensarlo y el amor es una emoción que te hace mejor persona, creo y también te hace sentir bien practica el amor, la compasión sea amable porque nunca sabes lo que la otra persona está pasando, ni sus motivos y empieza también siendo amable contigo mismo ¿y cómo podemos disfrutar más de esos micromomentos positivos, de esos micromomentos fugaces de placer y bienestar y subraya lo de fugaces? pues compartiendo con los demás porque compartir es un reconocimiento mutuo, conlleva una conexión sensorial en tiempo real Y en tiempo virtual, pues, se hace necesario más que nunca a lo mejor reanudar el contacto visual cara a cara por vídeo, si es posible, la vista, el oído. Estamos hablando de tiempos en los que a veces nos toca quedarnos en casa o no podemos salir o tenemos a las personas o a los amigos lejos, ¿no? La conexión se produce cuando nos abrimos sinceramente a escuchar al otro y mirarnos a los ojos es clave para intercambiar emociones. Constituye, yo creo que, que, que abre puentes entre, entre las personas, aunque a veces, pues, si no se puede, pues, también decimos muchas cosas sin hablar o sin pronunciarlas, simplemente por el tono de nuestra voz. O sea que ahí están estas cositas que podemos hacer. En, en definitiva, creo que estamos hablando de, de sentirse agradecido, que es una de las puertas más grandes que tenemos para dejar que las emociones positivas entren a formar parte de nuestras vidas. Y que recordemos que meditar es una fórmula extraordinaria para estar presente, consciente, sereno y saber qué estamos pensando y gestionar nuestras emociones. Fíjate, es importantísimo en fechas como están estos eh, días eh, con lo que estamos eh, viviendo estas eh, palabras que nos estás eh, diciendo, pero son palabras, son cosas que tienen un fundamento científico. No se dicen por decir, la ciencia ha investigado el poder que tiene la mente sobre la materia. Vamos a ponerlo en práctica. Sobre la materia radiofónica, por ejemplo, porque mm. ahora mismo estamos eh, acompañando a los oyentes, ellos nos están oyendo, estamos transmitiendo muchas cosas, con, con la voz no los estamos viendo pero los estamos sintiendo, ellos nos están sintiendo a nosotros, les estamos transmitiendo una cosa muy bonita, esperanza, porque hablar de esperanza es fácil, describirla a lo mejor es más difícil, pero es un estado de ánimo de carácter optimista muy estudiado también por la psicología y la psicología positiva, que surge cuando creemos que aquello que nos gustaría que pasara pues se cumpliera o pensamos que puede ser posible, que hay esperanza. Es un estado de ánimo pues eso, en el que tú te sientes optimista, en el que ante la tormenta crees que es posible que amaine y que vuelva a salir el sol. Es un estado de ánimo que en ningún caso, creo, o no debe ser, en ningún caso es incompatible con el realismo ni con el hecho de que ante la tormenta, ¿vale? y a pesar de que creas que tarde o temprano amainará, pues te dediques también a ajustar las velas del barco. O sea que puedes ajustar las velas del barco para pasar la tormenta y enfrentarte a lo peor, pero no pierdes la esperanza en ningún momento de que, de que amaine. Podemos tener esperanza sin negar la realidad. Es absolutamente cierto. Y a nivel personal creo que es una cuestión de tener fe En, en nuestras posibilidades de, de, de bueno nuestras posibilidades eh, a nivel personal pero también a nivel social a nivel colectivo porque no a nivel de humanidad a nivel de pensar que oye pues al, los médicos también pueden hacer su trabajo las personas y que siempre se puede salir adelante de una u otra manera nunca debemos de darnos por vencidos aunque a veces creo que también Nos cuesta un poco tener el hábito de tener esperanza, conectar con esta mación, porque puede costarnos un poco al principio, ¿sabes? Porque piensa en esa tormenta, ¿no?, que hemos hablado antes. Piensa que has tenido desesperanza, que creías que no iba a bainar y que ni te has molestado en achicar el agua porque, total no crees que vaya a, a, a solucionar las cosas y el barco se te ha ido llenando ahí de agua, bueno, pues al final te vas hundiendo, vas perdiendo el control, los recursos. No es lo mismo achicar un cubito de agua cada día que tener que achicar todos los cubos de, de golpe. A veces la desesperanza nace también de la frustración, pero también de objetivos a los que nos hemos agarrado con demasiada exigencia, cosas que creemos que si no las logramos... Mmm, ...o que sabemos que no vamos a lograr... ...no vamos a poder ser felices... ...y sí que podemos serlo... ...o sea, si lo piensas, no necesitas esa Harley Davidson... ...ni se acaba el mundo... ...si suspendes esa asignatura... ...ni te tienes que tirar por un puente... ...si te deja tu pareja... ...ni es sano obsesionarte con estar siempre sano... O bueno, puedes desearlo, pero no convertirlo en una exigencia, ya que si lo haces es posible que puedas llegar a tener grandes nidos de, de decepción, de desasosiego, de desesperanza en tu interior. Y recordar que siempre, como hemos dicho, donde hay lágrimas hay esperanza, que puedes llorar, que puedes gritar, sacar ese potente paraguas de desahogo que tenemos para protegernos de la lluvia de tristeza. No hay nada malo en expresar una emoción. Pero ese paraguas no tiene por qué ser negro Bruno, podemos pintarlo de colores, adornarlo con una sonrisa, dibujar oportunidades, sueños, alegrías, cultivar esa esperanza, la serenidad, las ganas de dejarnos sorprender por la vida, estar abierto a todo y tener la esperanza de que sí se puede, siempre y cuando no alimentemos irrealidades. Y falsas esperanzas, ¿vale? Como hemos dicho antes, que la nueva era a lo mejor ha hecho mucho daño en eso, ¿no? sí, sí, sí. Le pide y se te dará la ley de la atracción. Tú, bueno, hay cosas que no se pueden y hay cosas que no dependen de ti. Eh, tú mismo tienes una enfermedad autoinmune y no te la has creído por pensar, no te la has creado por pensar negativo. ¿vale? O sea, es que eso es así. Y bien, desearías a lo mejor no tenerla o desearías que sacaran tratamientos que funcionaran o que curasen otras tantas enfermedades en el mundo, yo también lo deseo, tengo esa esperanza pero no te vas a frustrar, ni vas a ser exigente, ni vas a decir, bueno, pues me tiro por un puente porque yo así no sé vivir, ¿no? Pues eh, sí, y, y eso es eh, la esperanza, eso es lo que tenemos eh, que recuperar. Y gente que nos da luz, en este caso tú, has dado luz y das luz eh, con tus palabras a mucha gente. En momentos eh, de desesperanza, en momentos en los que uno quiere pensar en positivo y no puede, pero... Tenemos que intentarlo. Eso no tenemos que perderlo nunca. Mado Martínez nos ayuda aquí, en Eureka, a conseguirlo. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. La rosa de los vientos en onda cero.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 un montón de evidencias que tenemos de no luces, de lo que se ve claramente son eh, a la luz del día y se ve algo que tiene un brillo metálico, una apariencia metálica. Lourdes Ortés, eh, mil gracias, un Cu abrazo. Cuidaros mucho, chicos. Johan Díaz. Y vosotros también, un abrazo enorme para todos. Díaz, muchas gracias, Díaz, eh, muchas gracias eh, por estar ahí, por estar en México, por estar en la zona del silencio y por acompañarnos estos minutos en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. No, al contrario. Gracias a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias. Ahora las noticias. En la actualidad Segundo cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos ha empezado a las 12, Está hasta las 4. Tenemos horario extendido. Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un más. Una hora más en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio las 3 y 6 minutos. Vamos a tener ahora mismo la cara B. En unos instantes hablamos en de Orwell, de Robots, de Cibor con el autor, el militar, el coronel Ángel. Gómez de Ágreda. Vamos a hablar sobre Orwell y después en del mundo del cine de películas sobre la tercera edad con José Manuel Esquivano. Vamos a tener también en esta hora de programa señales del fin del mundo. Pero antes de todo ello resolvemos últimas pistas. El ganador del concurso el personaje oculto de esta semana, de esta noche es Silvia Casasola. Silvia Casasola. Pues mira... por los últimos datos... Sí, sí, sí, vamos a dar los últimos datos... ...vamos a recordar un poquito a cada actor... ...y porque al final hemos elegido a quien hemos elegido... ...bueno, Brad Pitt... ...él tuvo que trabajar en múltiples oficios también... ...que era el personaje de esta noche... ...hasta que le llegó la fama... ...Tom Cruise... ...también tuvo una infancia muy complicada... ...también como nuestro protagonista de esta noche... ...incluso vivió momentos de pobreza... ...sin embargo... ¿Quién es el que queda en la ecuación que no hemos comentado? Pues sí, él es... Papá. Gracie. Hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa. Oye, no, no, no te entiendo. Creo que tendré que romper mi promesa. Yo... También te mentí. Cuando te dije que no quería ser como tú porque soy como tú y todo lo bueno que tengo dentro lo he heredado de ti te quiero mucho papá y estoy orgullosa de ti pero ahora tengo miedo papá mucho miedo ya lo sé pequeña Bueno, estamos escuchando un audio de la película Armagedón. Recordaremos a ese Bruce Willis que está intentando destruir ese meteorito que va a chocar contra la Tierra porque si no lo intentan desviar o destruir pues vamos a acabar todos fatal. Bueno, pues eh, Bruce Willis eh, es nuestro personaje de hoy y tuvo muchos problemas en sus inicios como hemos estado comentando. Él tuvo un profesor de teatro que le indicó Que, que así curaría su tartamudez, porque le costaba muchísimo, muchísimo hablar. Se quedaba prácticamente que no arrancaba y entonces no podía comunicarse. Bueno, pues gracias a este profesor cuando él estaba estudiando e intentando hacer una actuación tras otra, consiguió vencer esa tartamudez y el resultado pues lo hemos visto todos en, en las películas que no hemos escuchado su voz de verdad pero la verdad es que enseguida que escuchas el doblaje de Ramón Langa pues uno sabe que es Bruce Willis se identifica rápidamente bueno, pues después de los numerosos oficios, estuvo de Barman, estuvo de seguridad, o sea, de a gente de seguridad, haciendo muchísimas cosas. Al final se decantó definitivamente por la interpretación. Y hoy en día, como sabéis todos, Bruce Willis es uno de los actores más conocidos internacionalmente. ¿Y por qué le hemos elegido entre los tres candidatos que teníamos? Pues le hemos elegido porque resulta que acaba de cumplir 65 años el pasado 19 de marzo. Y ahora vamos a decir... ¿Quién es el ganador o ganadora de la noche? Bueno, pues ha sido Chari, ha participado en Twitter con arroba bua Así que Chari, enhorabuena, envíanos a onda cero punto es tu dirección y te llegará un detalle del programa con mucho cariño. Desde luego que la voz en de Bruce Willis es en la voz en de Ramón Langa, están completamente unidas con Almadía Rosavientos, nos decía Naves hace tan solo un instante, eterno Ramón Langa, es que de verdad en la voz en de Bruce Willis, en la voz en de Ramón Langa, están completamente unidas en nuestro país. Las 3 y 11 minutos, continuamos, tiempo para La Cara B.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 La cara ve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 La Rosa de los Vientos El Callejón del Escribano Y no faltamos a nuestra cita del mundo del cine a nuestra cita con José Manuel Escribano Muy buenas José Manuel Buenas noches Bruno ¿Qué tal? El Cine Tiene la característica, en todas, en muchas, en, tiene la característica de buscar en los sentimientos. La película de la que vamos a hablar se rodó en el año 1985. Es entrañable, es fantástica. Tiene como escenario una residencia de ancianos. Ellos, los ancianos, eran la luz. Era una película mágica. En esa residencia... Habían aparecido una serie de huevos que eran en realidad el lugar en el que se escondían sedes de otros mundos. Habían elegido la residencia porque ellos, los ancianos, eran la luz. Habían conseguido la pureza porque ellos tenían la experiencia que les había demostrado que tenían lo que buscaban. Me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. ¿Se guardan un secreto? ¿No se lo diría nadie? ¿no? no se puede confiar en nadie. Nunca estaremos enfermos, ni envejeceremos, ni nos moriremos. Y esos huevos, eh, o como los queramos eh, llamar, habían aparecido en la piscina. Y al bañarse en sí. la piscina, pues se eh, cogían la propiedad. Era una película entrañable. Sí, hombre, es verdad que eh, Cocoon, del año 85, como tú dices, eh, fue dirigida por Ron Howard. ¿Cómo es el cine de Ron Howard? Pues es un cine comercial, por supuesto, también de calidad. Ron Howard no hace películas, eh, no ha hecho películas desastrosas, y sí que ha hecho títulos verdaderamente memorables, ¿no? Y también un cine que tiende a ser, como tú muy bien dices, entrañable, como esta película Cocoon, en la que este grupo de ancianos que interpretan gente estupenda, <risa> desgraciadamente casi todos desaparecidos Dona Mechi, Brian Dennehy Jessica Tandy bueno, pues este grupo de ancianos que como tú dices, representan la luz representan lo mejor de la humanidad eh, bueno, a veces la vejez se ha visto quizás de otra manera, ¿no? pero también es posible que la vejez eh, signifique precisamente la experiencia el, la reunión de todo lo positivo y estos ancianos descubren pues nada menos que la fuente de la eterna juventud claro, como dicen en el trailer no van a envejecer, no se van a poner malos eh, van a ser una vida realmente extraordinaria porque volverán a ser jóvenes o por lo menos serán Jóvenes eternamente. Ya es una cosa eh, como para toda la vida, digamos. Bueno, es una película verdaderamente entrañable y que habla, yo creo, además de, de la fábula de los extraterrestres, en fin, qué pasa con esos extraterrestres, qué pasa con la relación con los terráqueos. Bueno, habla sobre todo, yo creo, de la ilusión. Es una película en la que lo que se demuestra es que a cualquier edad, y también en la tercera edad, hay que mantener la ilusión de la vida, porque la vida puede ser corta o puede ser larguísima, casi casi como una eterna juventud. Y hay que reivindicarle, el cine lo hizo, esta película lo hizo, el papel de las residencias y los ancianos, es una película, como decimos, fantástica, entrañable, bueno, la que vamos a comentar ahora, es posiblemente la mejor Que habla del amor y que habla de la tercera edad La película de Michael Lejaneke Lo ganó todo Es una de las películas más importantes En la historia del cine La película Amor ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Mamá antes al entrar me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor sentía que os amabais que siempre estaríamos juntos ¿qué, qué, qué pasa? ¿qué pasa? no pasa nada claro, ¿qué pasa? Y en esta película, en amor Janeke rozó la obra de arte Bueno, no, no la rozó, llegó a ella Yo creo que sí, yo creo que lo consiguió Consiguió una obra maestra En el año 2012 Amor, como dice Bruno, ganó todos los premios, pero es una película extraordinaria. Como extraordinarios son sus intérpretes, Jean-Louis Trintinian, Emmanuel Rivá, Isabel Huppert. Bueno, es la historia de dos ancianos, George y Jan, que son eh, profesores de música retirados, claro, son eh, octogenarios, por lo menos, ¿no? Son dos personas cultas, dos personas intelectuales que están, pues, al final de, de su vida. Y Lo que quieren es llevar eh, lo que les queda de vida, pues, de la manera más tranquila y más próspera eh, posible. ¿no? La hija de ellos, Eva, que es Isabelle Huppert, esa actriz francesa extraordinaria, que es tan perfecta que da eh, prácticamente miedo verla en la pantalla. Bueno, también se ha, se ha dedicado a la música, los visita de vez en cuando a sus padres, todo va bien hasta que han pues tiene un infarto cerebral y empieza a perder la razón esa atacada por un Alzheimer tremendo, repentino y fulgurante todo cambia claro en la vida de este matrimonio y mmm, yo diría que es una película que habla, si la, si la, si Cocoon hablaba de la ilusión yo creo que esta habla de la dignidad cómo se puede llevar la vejez con dignidad hasta que uno ya no quiere llevar la vejez porque esa dignidad se ha terminado, se ha acabado y no va a volver nunca es una historia encerrada en una habitación, en un piso, perdón, encerrada también en la mente de los protagonistas, una historia que Janeque realmente borda, y lo bordan sus intérpretes, una película que es una obra maestra, Bruno. No exageramos y decimos que estamos hablando, Amor es una de las grandes películas de la historia del cine, y sí, ya sí. no llegamos de esta década. Seguramente es la película más importante de esta década. De lo que llevamos de década, quizá hasta ahora mismo, yo diría que sí, y será seguramente de las dos o tres obras maestras de las que podamos hablar en el futuro refiriéndonos a esta década de los 2010 en adelante una película que también es fascinante divertida, fantástica y que tiene cosas verdaderamente maravillosas es una película española es la película Vivir dos veces ¿Cuál es la solución? Me gustaría hablar con algún familiar suyo No No me queda nadie. Hola, doctor Rodríguez, ¿qué tal? Se me olvidó mencionarle a mi hija. ¿Tanto te costaba avisarme? Porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes? ¿Eres comercial? Soy visitadora médica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Doctora, mira, son ideales. Caben perfecto en el bolsillo de la bata. Gracias, hasta luego. Una película que nos habla de los eh, mayores y de lo importante que son en nuestras vidas, los mayores eh, son la auténtica luz eh, que nos guía a todos eh, y tenemos eh, que defenderlo en estas ocasiones, bueno y es, el cine lo ha hecho siempre y esta película lo hace, eh, nos lo muestra más cercanos que nunca. Así es, Vivir dos veces, es una película del año pasado, 2019, la ha dirigido María Ripoll, directora española, lo que quiere decir que es dos veces heroína, primero por dirigir cine y luego por hacerlo una mujer, algo verdaderamente meritorio. Los protagonistas son el actor argentino formidable, actor Óscar Martínez, Inma Cuesta, Nacho López y Mafalda Carbonell, la joven eh, actriz, hija de Pablo Carbonell. Bueno, la historia de Emilio, es eh, un hombre mayor, un anciano, este sí sabe perfectamente lo que le pasa, ya le han dicho, le han diagnosticado eh, un Alzheimer, sabe que va a perder la memoria, sabe que va a dejar de reconocer a sus seres queridos, a sus lugares, eh, a, a, a todo lo que tiene alrededor, y él lo que quiere es volver, recuperar un amor que tuvo de juventud, el amor de su vida, que desapareció un momento, pero antes de que igual que se ha borrado de su vida se borra de su memoria Emilio quiere recuperarlo Y emprende un viaje, es una simpática, deliciosa, yo creo que muy entrañable y además también pues eh, triste como la vida misma, road movie, película de carretera en la que Emilio con su hija Julia y su nieta Blanca pues se deciden a buscar allá por, por los, eh, los canales de la albufera a, a, a su amor perdido. Eh, esta película yo creo que habla de la vejez desde la resistencia, Eh, una era la ilusión, otra era la dignidad, y esta es la resistencia. Emilio se resiste a dejar de ser la persona que es. Es un hombre mayor, es un hombre enfermo, sabe que la vida como la tiene ahora mismo se va a acabar para él, y se resiste por todas las maneras posibles, incluso en esa fórmula, que es como una especie de metáfora eh, que significa recuperar a un antiguo amor, un amor perdido y que él quiere volver a tener eh, delante de sus ojos, cueste lo que cueste, una película realmente entrañable. Y un actor director, bueno, absolutamente todo, eh, que ha mostrado eh, mucho, mucho, mucho eh, sobre el cine, bueno,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 Posiblemente Clint Eastwood, el director de esta película... Sí. ...es uno de los grandes eh, también de la historia del cine... Eh, lo ha ganado a pulso y, y se ha demostrado muchísimo con esta película y con otras. Sí, eh. sí, prescinde del adverbio, nada de posiblemente es seguro, uno de los grandes directores una de las grandes figuras de la historia del cine director, guionista, actor hasta músico, lo que le dé la gana hasta alcalde de su pueblo, mm. ha sido Clint Eastwood bueno, Meryl Streep, Clint Eastwood aquí en esta película Los Puentes de Madison, del año 95 fíjate, hace ya 25 años de esta película y sin embargo apostaría a que está viva en la memoria de todo el mundo, porque es una película realmente inolvidable en Madison, en el condado de Madison en América, pues allí está en su pueblo Francesca, que es una ama de casa el marido eh, no está, vive en la granja, pero el marido se ha ido a sus eh, tareas por ahí, y viene eh, pasa por allí Robert, que es un fotógrafo que trabaja para el National Geographic y que quiere fotografiar pues esos que parece que son famosos puentes cubiertos de, de allí de Madison, ¿no? Bueno, pues Francesca le deja que se instale en su casa porque le ve al hombre que está trabajando y que no tiene muy bien dónde ir, y surge entre ellos un amor, una pasión, una pasión otoñal, pero una pasión tan grande y tan verdadera como una casa, porque verdaderamente eh, hablamos de la tercera edad, pero yo creo que hablamos también, Bruno, del amor. El amor funciona en cualquier edad, desde que es uno chiquinino, casi casi en la guardería, hasta que es la persona más mayor y más adulta de toda la vida. ¿no? El amor en los puentes de Madison, una película en la que cada plano, Clint Eastwood fotografiando eh, los puentes, esas cenas eh, entre ellos, la tensión que surge, bueno, incluso la... la escenas de los hijos, que porque la película es un gran flashback en el que los hijos de Francesca recuperan un poco la historia ¿no? y por supuesto la escena final en la que Robert se marcha en el coche bajo la lluvia y Francesca se queda mirándolo, eh, llora al cielo, llora Francesca y lloramos todos los espectadores porque es una de las escenas más emotivas de la historia del cine a mí me parece emotiva también una película fantástica Una película que nos habla de, de la bajeza, de la tercera edad, es otra película de Eastwood, que a mí me parece, y bueno, casi no hay forma de definir Gran Torino, eh, sí. es una película que llega al alma, a mí me llegó, ¿eh? Sí, yo creo que últimamente Clint Eastwood, que es muy consciente de su estado y condición, pues hace películas en las que, sobre todo las que evidentemente protagoniza a él, son películas en las que el protagonista es un hombre mayor, una persona mayor. Gran Torino hemos visto a nada la mula, ¿no? Otra historia de un hombre sí, mayor que se mete en unas complicaciones descomunales, ¿no? Bueno, es, es su personaje ahora mismo, claro, él también es un hombre mayor. Pero es verdad que el eh, eh, eh, trabaja, representa eh, pone en la pantalla la tercera edad, la vejez con una dignidad y con una sencillez y también con un sentido del humor verdaderamente admirable la verdad es que el mundo del cine siempre se ha acercado a ese mundo de la tercera edad de forma eh, fantástica entrañable, Qué importante ha sido los valores que nos ha transmitido el mundo no del creo. cine en todos los sentidos eh, pero también este eh. Pues sí, hombre, porque verdaderamente ¿quién merece mayor respeto que los mayores, no? Estamos viviendo en España y en todo el mundo, una situación verdaderamente complicada angustiosa, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en, en todos que estamos recluidos en nuestras casas, más o menos pero sobre todo en los ancianos, en la gente mayor, los que están en su casa y muchos de ellos, además, solos en su casa, verdaderamente una situación que merece, hombre, toda la comprensión, todo el cariño, todo el apoyo y todo el reconocimiento. Y el... El cine, algunas películas, algunas hemos mostrado aquí. Nos ha acercado al mundo de sentimientos que hay en estas personas, en los ancianos, en la tercera edad. El mundo del cine lo ha hecho en una semana en la que hay actualidad, pero de otra forma. El cine se ha parado como todos se ha parado, pero... Eh... ¿Se anuncian nuevos externos, eh, por ejemplo, en esas eh, plataformas en digitales que ahora, ahora pues están sí. cobrando tanta importancia? Pues hombre, y además no hay más remedio, porque fíjate, la, la Asociación Estatal de, de Cine ha cifrado en 2.500 millones de euros el impacto económico negativo De la, de la pérdida que tienen las salas los rodajes que se han suspendido los trabajos que se han quedado sin realizar hay 3.600 pantallas de cine en España que están apagadas y van a seguir apagadas y son 11.500 trabajadores los que se han quedado de momento pues prácticamente en el paro, por decirlo de alguna manera ¿no? Eh, veremos a ver dentro de 3-4 meses cuando, cuando se produzca la vuelta al cine cómo funciona eso de qué manera los espectadores y de qué manera las películas volvemos a funcionar Pero, mientras tanto, es verdad que hay un montón de posibilidades para disfrutar del cine, eh, del cine con mayúsculas en casa. ¿no? Mira, la Filmoteca Española eh, ha puesto en marcha un programa que se llama Doré en Casa, un ciclo de cine español online que se puede ver a través de, de Vimeo, la plataforma Vimeo, con un Vimeo, con un estreno cada tres días y una retrospectiva que se puede ver en Filmin, con 65 títulos de la programación española de los últimos tres años. Y las distribuidoras, pues todas eh, se han puesto en pie de guerra y ofrecen su catálogo de películas y de series. A Contracorriente, por ejemplo, una de las distribuidoras españolas más importantes, por medio de Amazon Prime, eh, distribuye gratis, eh, a través de eh, pues todo su, su catálogo, como digo, a través de Amazon Prime, Filmax, Eh, pues en todas las plataformas. Rakuten, otra de las eh, plataformas de vídeo en demanda, ofrece más de 100 títulos, 100 títulos gratis en la sección free de vídeo bajo demanda, la plataforma, como digo, Rakuten. Y, por supuesto, las americanas, las mayos, se van a quedar atrás. Universal anuncia ya sus próximos estrenos, La Caza y Emma, de momento en Estados Unidos, un estreno online, a diecinueve noventa, bueno, veinte euros digamos la, la bajada de la película para toda la familia y durante cuarenta y ocho horas. Y, por supuesto, Disney y Warner, que tienen sus propias plataformas, están dispuestas a lanzar sus estrenos inmediatos. Vamos a ver cómo funciona esto, no solo en América, sino en todo el mundo, también en España. Quizá, pues, por poco dinero, a lo mejor, 20 euros se nos va a hacer mucho una bajada de una película, ¿no? Pero seguro que en España es un poco menos, y tenemos a las grandes distribuidoras americanas, y también, sobre todo, a las españolas, como decía Contracorriente, eh, filmas eh, bueno, pues las tributas españolas poniéndonos el cine a nuestra disposición en casa, además de la enorme, inacabable infinita oferta que hay en las cadenas de televisión, bueno pues en Movistar y en todas las demás que tenemos eh, prácticamente todo el mundo en casa. Hoy anunciado uno de los grandes directores del mundo que en lo hace que va a poner a disposición de todo el mundo, gratuitamente, toda su filmografía. Eh, también ha despertado la solidaridad de la gente del mundo del cine todo lo que sí. está ocurriendo, no solo en España sino en todo el mundo Efectivamente, es en todo el mundo Porque esto que nos pasa, le pasa a todo el mundo En mayor o menor grado Algunos van bajando, otros estamos todavía subiendo Pero a todo el mundo estamos eh, agobiados y, y oprimidos por esta tremenda eh, pandemia ¿No? Por lo tanto, el mundo del cine, como tú dices Reacciona también positivamente Quizá esto sirva para sacar lo mejor que cada uno tenemos De nosotros mismos dentro Y el mundo del cine no va a ser menos De manera que, por muy poco dinero, incluso gratis Tenemos la posibilidad de ver en nuestras pantallas En la pantalla grandota ya del televisor, en la pantalla del ordenador, en nuestros móviles, en las tabletas, en todas nuestras ventanitas, todas estas películas que directores, eh, distribuidoras, productoras ofrecen pues para que estemos entretenidos y para que no perdamos sobre todo el hábito de esa cosa tan maravillosa que es ver cine. José Manuel Esquivano, vamos a ganar, eh, no sé lo que nos costará pero vamos a triunfar y vamos a derrotar a ese enemigo invisible, es un virus, eh, pero lo vamos a derrotar, en este caso, con el cine. El cine es una de las sí. muchas cosas que vamos a tener y que tenemos más cerca que nunca. Vamos a defenderlo. 3.600 pantallas se han apagado, se van a encender, muy pronto se van a encender, porque vamos a ganar este enemigo. José Manuel... Estoy seguro de que sí, Bruno. Esta película va a tener un final feliz. Ojalá sea así. Muchas gracias. Adiós, Bruno. Un abrazo. El mundo del cine ha hecho un homenaje y un recuerdo Y nosotros lo hemos hecho aquí En el Callejón con José Manuel escribano A este asunto Al mundo de las residencias de ancianos Lo ha tratado el mundo del cine en muchas ocasiones Y nosotros hemos recordado algunas de las películas Que han abordado ese asunto Contacto, con cariño y con amor Las 3 y 43, continuamos La rosa de los vientos en onda cero. Señales del fin del mundo. Son supervivientes de la época de los dinosaurios. Están entre nosotros, son los cocodrilos. ¿Qué pasará con ellos cuando llegue el fin del mundo? ¿O el cambio climático? Nos lo va a comentar aquí en señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenos ¿qué tal? Muy buenas noches, Hola, ¿cómo estáis, querido? guapos? Bueno, los cocodrilos eh, protagonistas en esta sí. información... Antes... Atención, estamos hablando de unos seres antiquísimos, ¿eh? Sí, permíteme, Bruno, antes, sí. una, una, porque mira, hemos recibido en el correo en rosa.vientos.com un correo de Xavi Roa, de un oyente, que nos escribe desde Donostia. Por el apellido podréis entender que es familia de Teodoro Roa. ...que es, eh, era él, uno de los operadores de cámara y fotógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente... ...que ah. falleció también en aquel, sí. en aquel accidente junto sí, a sí. Félix y Alberto Huescar. Nos cuenta alguna que otra anécdota, entre ellas nos cuenta que mm, su tío, eh, Teodoro... Eh, ...bueno, era primo de su padre concretamente, mm, les visitaba mucho, les hacía muchas fotos cuando eran niños... Y justo antes de ese viaje con Félix y con Alberto Alaska, les dijo que les iba a traer un husky porque a ellos como niños y, y relacionados con el mundo de los animales les encantaban mucho los perros. No pudo ser, pero desde luego en nuestra memoria siempre quedarán, siempre están presente Félix, Alberto y Teodoro, porque nos dejaron un legado de amor a la naturaleza nos educaron en el amor a los animales que es el mensaje que tenemos la obligación de transmitir a nuestras futuras generaciones y esto es lo que vamos a hacer ahora contando la historia ahora y así eh, que nos trae a esta sección que es la de los cocodrilos cómo han sobrevivido y, so y, y van a sobrevivir al, al cambio climático Pero muchas gracias eh, por compartir con nosotros esa información sí, las... datos Y esos un, eh, recuerdos eh, fantásticos. Eh, sí. un, un, un mensaje muy bonito de, de la familia Roda, de, de pues, Xavi Roda, concretamente. Pues sí, Recordando mucha... también a su, a su familiar, a, a Alberto Huescar, que también era el operador de cámara y que también falleció junto con el piloto. Y fueron los cuatro fallecidos en aquella, en aquella expedición cuando uh, iban a rodar una serie para Televisión Española. Es, Javier, que es que muchas veces es verdad que, que omitimos a gente que está cerca de gente que a lo mejor es más popular, más famosa sí, porque de las de las que más se habla, pero es gente que lleva trabajando con ellos años, todos, todos años. entendemos y el propio eh, familiar de, de Teodoro nos lo comenta que claro Félix era No era solo Félix, era un equipo que llevaban mucho tiempo juntos y que viajaron por todas partes del mundo eh, enseñándonos lo que había, esa diversidad que ahora nos estamos encargando de, y que, de, aniqui de aniquilar. Y que unos sin otros no podríamos trabajar, no como nosotros hacer, ahora mismo sin, sin nuestro compañero Miguel claro. Jurado, pues, pues no, no podríamos estar sonando como estamos sonando ahora o él no podría haber estado grabándose documental, o sea que, que todos formamos un equipo que pues es muy importante. Pues un equipo que tiene que estar engranado y en, en, en estos reportajes Félix era el, el, el, la cabeza visible y, y, y, y la voz de, de, de la serie pero detrás de él había eso es. un, un equipo muy importante Mucha gente. muy muy bueno además de gente muy buena y muy comprometida. Mira cuando la presentación, perdón ya y ya no hago más mención, del libro de legado del oso, eh, que se hizo el recuerdo de Fernando Jiménez del Oso, había un cámara que había estado con él nueve años, claro. y estaba haciendo fotografías, y estaba en ese momento rememorando todos los momentos que había estado viviendo, había con, del making con... of, el antes y claro. el después, claro, son claro. gente que ya comparten años y años. Los cocodrilos y el cambio los climático, cocodrilos. ¿qué va a pasar con ellos? Pues os cuento, mira, los cocodrilos tienen una historia muy particular porque si os acordáis, hace dos o tres semanas hablamos de ese impacto, de ese asteroide que cayó en la península de Yucatán y que eh, fue uno de los determinantes a que se armara la marimorena y desaparecieran muchas especies de, de todo lo que produjo, no ya el mero impacto, el, el, el, el, sino todo lo que produjo a posterior ese impacto. Entre ellos la desaparición, ¿os acordáis que hablamos de los dinosaurios? Eh, concretamente eh, extinguió a los dinosaurios a, uh -huh. alados. Los cocodrilos ya habían ahí concretamente los crocodilios los crocodilios monos! Es, la, es la orden de los grandes reptiles predadores como son los en los que se encuentran los cocodrilos los aligatores y los caimanes ellos ya andaban por ahí y resistieron y cosa que no les pasó a los dinosaurios posteriormente, hace más recientemente fíjate hablado como hablamos en estas cantidades de millones de años, ahora hablamos ya no de 66 millones de años sino de tan solo 40 millones de años tan solo, fijaros, 40 millones de año. Pues también hubo, eh, eh, en, en la época del Eoceno, también hubo una extinción masiva y ellos también volvieron a sobrevivir a esta extinción masiva. Son uno de, eh, de los linajes más antiguos de, de, de nuestro planeta, eh, que llevan aquí aproximadamente unos 230 millones de años. ¿Y cómo logran sobrevivir a todas estas extinciones en las que otras especies han, han caído o han salido muy, muy, muy normadas? Pues los estudiosos de ello, entre ellas eh, Rebecca Lakin, que es una investigadora del Centro Miller para la Evolución de la Universidad de Bath en el Reino Unido, pues ellos tenían, manejaban divers, diferentes hipótesis o algunas eh, varias hipótesis entre ellas. Mmm, ellos eh, sugerían que la dieta que tienen los, es, los crocodilios eh, era, eh, era determinante también su naturaleza eh, acuática y sus comportamientos para mm, hacer frente a, a, a todo tipo de adversidades. Pero ahora ha salido un nuevo estudio que ya está, ya está publicado, que parece ser que las habilidades parentales al incubar los huevos son determinantes en, en los crocodilios Para, eh, para mantenerse contra viento y marea a lo, a lo largo de todos estos millones de años. Mm, compararon y hicieron? lo que hicieron los, los eh, eh, investigadores es mm, compararlo con otra especie, las tortugas, que tienen un comportamiento de anidación y, y, y parental un poco mm, pare, parecido. ¿no? Eh, lo que ocurre, eh, comparten una particularidad que ni, ni tortugas ni lo, la especie de los crocodilios no tienen cromosomas sexuales y el sexo de las crías como sabéis bueno, se determina de, una, de la siguiente forma es la temperatura a la que se incuban los huevos, cada especie tiene un umbral de temperatura a partir de la cual la proporción de machos y hembras se iguala esto ocurre tanto en tortugas como en la especie de los crocodilios ¿no? eh, cuanto mayor en los cocodrilos cuanto mayor es la temperatura, más machos Es, eh, más machos nacen en las tortugas es lo contrario cuanto mayor es la temperatura más hembras nacen como el cambio climático está aumentando eh, eh, la temperatura del planeta en las eh, tortugas lo que ocurre es que en algunas especies de tortugas ya tienen el problema de que nacen el 80% de hembras con lo cual su futuro está pues eh, o, o cada vez se va comprometiendo más exactamente ¿no? entonces Entonces, a partir de estos estudios, los investigadores dijeron, pues, ¿qué puede ocurrir con los cocodrilos? Ellos lo que hicieron es que analizaron el comportamiento y datos, juntaron datos del comportamiento de 20 especies diferentes por todo el mundo y lo que hicieron es eh, apuntar y analizar los datos dependiendo de la latitud, es decir, de la cercanía al ecuador de donde estaba cada una de estas especies, de estos tipos de crocodilos ¿no? de cocodrilos concretamente ¿no? más, que, más que de aligatores y de caimanes y entonces eh, apuntaron datos de en la latitud en la que se criaban o en la que vivían el tamaño corporal eh, la masa de los huevos que ponían eh, el tamaño de la nidada de cuántos huevos y cómo, cómo era y tal, y la temperatura de incubación. Entonces, los, eh, después de tomar todos estos datos, llegaron, vieron, vieron más, eh, que, que las especies más pequeñas tienden a vivir en latitudes más cercanas al ecuador y mientras que las especies más grandes de, de tamaño tienden a vivir algo más, eh, más alejado del ecuador en latitudes más altas en las que los climas son más templados que eh, eh, lógicamente eh, cuanto más se alejan del, del ecuador ¿no? pero al contrario de las tortugas sí observaron que el umbral de temperatura para la incubación no está relacionado con la latitud esto ocurre en las, en las tortugas pero vieron que los no ocurría esto y entonces empezamos a pensar, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? son más resistentes al cambio climático si sí, ya hemos visto un montón de, de, de datos un montón de posibilidades y entonces eh, se fijaron en cómo las tortugas eh, cuidan a sus crías y cómo lo hacen eh, los cocodrilos. Las tortugas ponen los huevos en playas independientemente de las condiciones ambientales en el que haya en, en cada playa que lo pongo ponen, ponen eh, las crías y ya se, se largan y ya son las, las, las crías las que nacen solitas y buscan el mar eh, esto lo ponen y las entierran en las arenas de la playa la diferencia que tienen con los cocodrilos los cocodrilos lo hacen de la siguiente forma no lo hacen enterrando en la playa sino que buscan y, y ponen, eh, anidan, ponen los huevos en eh, nidos que tengan vegetación o bien tierra en la que haya material en descomposición esto hace que los huevos que han puesto aíslen, estén aislados contra las alteraciones de la temperatura ambiente y se mantengan a una temperatura constante. Esto es lo que le hace este, esta habilidad parental de buscar unos nidos especiales eh, eh, para, para que sus crías tengan unas condiciones muy especiales, es lo que les ha hecho también, porque no descartan las otras hipótesis, que hayan, Eh, eh, permanecido durante tanto tiempo a pesar de las zonas de extinción que ha habido para muchas especies y que a ellos eh, les ha afectado relativamente poco dice la la, la propia investigadora eh, Lakin que evidentemente eh, estas especiales habilidades parentales y otro tipo de, de, de adaptaciones que tienen como hemos dicho eh, pues, eh, eh, su tipo de comida la eh, disposición que tienen para afrontar los problemas etcétera eh, Los prepara para el cambio climático, pero no les hace inmune a su desaparición, porque la principal amenaza de estos animales no es el problema climático a día de hoy sino somos quienes hemos creado ese problema de cambio climático y somos los humanos por diferentes eh, eh, situaciones o sea, los cocodrilos han sobrevivido a todo a todo, a absolutamente todo menos, todo, menos al claro, ser humano que menos es, es, al ser humano que, que somos que, los que nos los vamos a, a, exacto, a cargar o nos los estamos eh, cargando por eh, no solo por el aumento de, de la actividad humana y como eh, por ello eh, este, esta crisis de cambio climática que estamos que estamos viviendo sino también por la contaminación La represa que hay en los ríos y que les impide a los eh, eh, cocodrilos eh, cada vez tener unos hábitats eh, más reducidos, eh, las, en, las inundaciones que eh, se producen en los nidos como consecuencia de este cambio climático y por supuesto la caza furtiva de carne o de piel que también es muy importante a día de hoy, ¿no? Dice la profesora que en la actualidad eh, eh, la mitad de todas las especies de cocodrilos vivos están en peligro de extinción. La mitad, la mitad, la mitad, a repetir, la mitad de todas las especies de cocodrilos vivos están en peligro de extinción y no es por el cambio climático en sí, no es por las condiciones es, eh, eh, por eh, los mismos que hemos causado el cambio sino climático. por los seres humanos, porque es, o, o son de los pocos los Crocodilios son sí, sí, de las sí. pocas especies que están muy eh, adaptados adaptarse, por decirlo aunque aunque parezca eh, eh, complicado decirlo así ¿no? Eh, eh, se adaptan muy bien a cualquier condición y eh, por supuesto desde justo antes o antes de nacer ya eh, sus padres les ofrecen unas condiciones que otras especies no les han facilitado a sus, a, su, a sus crías lo que les hace muy fuertes y muy resistentes a cualquier acontecimiento como en el pasado hemos contado que ha sucedido Con, estos, con cualquier tipo de especie animal Chac, Oye, una enséñales... cosa, perdón, una cosa son los, los crocodrilos ¿no? que le dices tú los crocodilios que, que, que también y otra, tiene mucha perseverancia y otra cosa y otra, son los cucudrulus que somos nosotros exactamente, somos los cocos de los cocodrilos seríamos, en efecto Javier Sabiano, sí. señores del Fin del Mundo, mil gracias besito, a vosotros Y la rosa los vientos ha tenido horario especial eh, lo está teniendo estos días hoy sábado por la noche madrugada del domingo hemos empezado a las 12 hemos acabado a las 4 de 12 al 4 con almohadillaros vientos por supuesto y mañana también tendremos 4 cuatro horas en de programa Tomarse en nota cuatro horas y comenzamos a las do y media de la noche acabamos a las cuatro y media Insistimos y repetimos, mañana comenzamos a las doce y media de la noche, acabamos a las cuatro y media de la madrugada. Almadilla Rosaventos es nuestra etiqueta en Twitter. <música> Esperamos y deseamos eh, que durante estas eh, cuatro horas eh, de programa hayamos eh, logrado que os llevadáis eh, un poquito de esta realidad que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Besitos. Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en Onda 5